Bueno y y empezamos a a desvanecer a, a, no no dije eso, eh, a desvanecer des tobillar de, <ríe> Ahí va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 forman también una ronda con la noche de la mano Para ahuyentar al mandinga macumba macum bebe hay que tirar una flecha y bailar el candomblé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 Los niños en las esquinas por banda ronda catonga rueda de todas las manos que rondan la rueda ronda Macumba Macumba MP los negros africanos forman también una ronda con la noche de la mano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 sigido de bandolina abre de firetrefal que negra de cosa su haciendo azúcar naval un 29 pago por el sudan ya cita su tanta tarde la marina nacional yaje en el balcón cena aquel balcón Hoy no te quiero solo soy El bamba es un campo que se lava sin ser y te dará penela ignoraréca como la tikeca chipina La otra oreja latinoamericana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 Campera, uh -huh. los orígenes del candombe también eh, Y lo que es más, el es jazz Eso ya lo vamos a ir viendo Bien Esto más al cero Vamos a escuchar Pedro Ferreira y su orquesta Cubana Can, la luna vino al candombe Por la otra oreja El candombe va a empezar El candombe va a empezar Se escucha en el tambor, el repicar de su son tan sabroso, sabroso para reír y bailar. La luna ya se asomó, porque quiere ver bailar la danza que ha conquistado al moreno, haciendo todo su cuerpo vibrar. ka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 soñar y el amor ya el amor ya de pieta divina fuga golondrina que siempre volverá somos laburantes enamorados que vienen a buscar a las colombinas sobre la sombra de la esquina la noche que el amor que el amor fue clausurado